En Radio Mairena te proponemos querer comprender cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer comprender los viernes en Radio Mairena. Bienvenidos a una nueva edición hoy de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Estamos a 21 de abril, viernes, y vamos a hablar en este programa de hoy de la Fundación Youth Business Spain con su máximo responsable, Luis García d e b e r Decirle a nuestros oyentes que en 2017 la red Youth Business Spain ha formado a 4.184 jóvenes emprendedores, ayudándoles a viabilizar. Sus proyectos de autoempleo y a mejorar sus competencias para emprender, posibilitando la creación de 479 nuevos negocios y 721 nuevos puestos de trabajo en Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana. a Dirigirá desde Madrid Mar Sauto Romero, desde el estudio Javier Mauri y yo misma desde el control. Buenos días a todos. Buenos días, Loli, buenos días, Javier. Buenos días. Bienvenido, Luis, de nuevo a esta tu casa. Para mí, ya sabes que es un placer que vuelvas a compartir tu tiempo con nuestros oyentes, conmigo, con mis compañeras. Esta vez para hablar de la Fundación You t h Business Spain. Cuéntanos brevemente quién eres, Luis, y qué es lo que hacéis en la Fundación. Adelante, Luis.、Eh, ¿Tenemos problemas de sonido, compañeros? Parece ser que sí, parece ser que.、Eh, hemos perdido hemos, a Luis. Hemos, hemos perdido la conexión con, con Luis García de ver,、pues, pues, ver. vamos a ver. Hola, sí. Hola. Hola Luis, ¿estás aquí? Luis, buenos días.、Eh, estoy con vosotros, estoy con vosotros.、Pe、buenos días. Perfecto, pues bienvenido Luis, como te decías, h a t a tu casa. Para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros de nuevo, sobre todo esta vez para hablar de tu fundación, la Youth Business Spain. Cuéntanos primero brevemente quién eres y, bueno, sobre todo, qué es lo que hacéis en la fundación. Estoy contentísima de que estés aquí compartiendo con nosotros. Pues el placer es, es mío, os agradezco mucho esta invitación para poder hablar. De una fundación que circunstancialmente yo presido en estos momentos, pero que desde luego no es mía, sino que es de toda la comunidad, y o u t h Business Spain,、uh -huh. que participa、uh, y que desarrolla su labor en, en, en 12 comunidades autónomas.、Eh, mi introducción, bueno,、eh, mi formación es de carácter económico y empresarial.、Uh, tengo una ya dilatada experiencia porque ya peino canas y por lo tanto en el ámbito. Del asesoramiento de empresas, de inversiones, de proyectos, equipos, trabajos y profesionales, pues、eh, unido a una vocación docente y a que hace pues, unos、eh, 12, 13 años、eh, conocí la labor que determinadas personas realizaban vinculadas al tercer sector, y esto me animo a acercarme y finalmente me enamoré y,、eh, de e s e sector, de este trabajo directo con las personas. Y tengo 10、pues, años de experiencia en cargos directivos、eh, de entidades relacionadas con el tercer sector. Y, y como lo vinculo a, a, a mi conocimiento y participación en, en, en empresas, esa, esa conexión entre el tercer sector y, y el mundo empresarial, yo creo que es el que, al que aporto valor.、Uh -huh. eh, qué, marav ¡Qué maravilla! Eh, estupendo. Eh, en el plano personal, que siempre me gusta remarcarlo, porque sin, sin, sin el soporte de. De, de, de la mujer con la que comparto unos cuantos años ya de vida, casi vamos a celebrar nuestras bodas de plata y dos hijas estupendas. Pues ese sería、eh, mi, mi currículum en este, en este momento. Felicidades por esas bodas de plata, que en breve ya sé que vais a celebrar, con lo cual, pues, pues qué maravilla, ¿no? Poder conciliar esa vida personal con, con la profesional. ¿Y en la, en la fundación qué es lo que hacéis, Luis? Pues mira, la, la Fundación de Vines s p a ñ a Eh, digamos, Tiene su origen en el año, en el año 2013 y、eh, ha desarrollado un trabajo、eh, que fundamentalmente se ha basado en crear una red de entidades de ámbito local y autonómico, eh, privadas, eh, sin ánimo de lucro, que、eh, desarrollan su labor en el campo del de asesoramiento a los jóvenes、eh, emprendedores, el、uh -huh. asesoramiento y el apoyo al autoempleo. Entonces,、eh, en este momento, como te decía antes, estamos en 12 comunidades autónomas.、Eh, el trabajo que estamos realizando está focalizado en jóvenes de 18 a 35 años, a los que, de forma、eh, gratuita y personalizada, eh, diseñamos、eh, ingenieros de formación、eh, que c o m b i n a el acceso a la financiación y, y esta es una de las claves diferenciales, es、eh, la mentalización a. Para、uh, ayudarles a crear y consolidar sus, sus proyectos de, de autoempleo. Qué maravilla, sobre todo ese sector de los 18 a los 35, que también ubicamos t a m b i é n a todos los universitarios que a veces tienen como esa f a t í a esa desazón de creer que no pueden materializar ¿no? Esas, esas ideas de negocio o esos modelos de emprendimiento que tienen en la mente, pues saber que pueden contar. Con este asesoramiento, pues creo que es importantísimo. Ya no solo en el ámbito universitario, ¿eh? también a cualquier persona que esté dentro de este, de este ámbito, de este sector, de este abanico, digamos, de edad, pues el poder saber que, que está esta, esta fundación. Javier, adelante, querido compañero.、Eh, buenos días, de nuevo, Luis. Buenos días, j a ver. i Y.、Cantado. Es un placer también para mí、eh, tenerte por aquí.、Eh, felicidades por esta, por esta presidencia y, por supuesto, también,、eh, también felicidades por esa boda de plata que vas a cumplir. c r e o que es muy bueno y muy positivo, muy positivo que la gente conozca el trabajo que estáis haciendo ahí desde la, desde la Fundación, más que nada porque aquí en Andalucía, con un 52% de paro juvenil, claro, el, más, el、claro. más alto, creo que es el más alto sí. De, de, sí. de toda España. La verdad es que、um, trabajos como el que estáis desarrollando es fundamental porque apostáis por una formación que eso、um, puede generar.、Eh, El autoempleo, el autoempleo empresarial y máxime、si、con lo que se nos viene encima de las nuevas tecnologías aplicadas a, la, a, lo, a diferentes modelos económicos, creo que es una apuesta formativa y cualificadora de, de primera magnitud.、Eh, vosotros contáis con el, con el apoyo de, de, de compañías que son puntos, que son puntos de referencia.、Eh, en DESA.、Eh, Por ejemplo, la Fundación ACENTUR, c、eh, Ernest and Young, etc. Pero además contáis con el apoyo de administraciones públicas como el Ministerio de Sanidad,、eh, Servicios Sociales e、eh, Igualdad. Yo te quería preguntar, Luis, cómo se consigue que grandes compañías apuesten por vuestro proyecto. Sí, sí.、Eh, lo primero, Javier,、eh, gracias por la pregunta y permíteme mencionar también a, a, a JP Morgan. Que es uno de nuestros principales financiadores、uh -huh. y es lógico que yo sí, sí. agradezca y reconozca, y reconozca su labor. A ver,、eh, yo aquí,、eh, sinceramente, lo que tengo es que agradecer a, al patronato y fundadores de, de, de la Fundación Youth Business Spain la enorme labor y、eh, el, el, el prestigio personal y de sus entidades depositadas como fundadores de la misma. Yo me incorporo hace un año a esta fundación, pero、sí. los fundadores de la misma、eh, han sido la Fundación Tomillo. Que está situada en Madrid, de todos conocidos, y la, la Fundación Auto-Ocupación en, en, en Cataluña también, que de la mano de sus eh, presidentes eh, Carmen García Andrés y Albert Colomer decidieron、eh, poner en marcha un proyecto que está englobado un proyecto internacional, Youth f a c e International, que está en 47 países y que tiene 51 miembros, que esa referencia y esos avales, tanto internacionales como nacionales, Uh, combinados con el trabajo del de,、eh, director、eh, Guillem Arís, que desde el, desde el inicio de esta actividad son casi ya cinco años,、uh, el apoyo y la incorporación de una fundación como es la Fundación、eh, Gaz t e Empresa, perteneciente a laboral Cucha, nos dieron una gran referencia, un gran aval para empezar a trabajar y acercarnos a estas compañías. Unido a nuestra capacidad y calidad en los programas, fruto de. La suma de estos profesionales, de estas、eh, entidades que tenemos eh, eh, como socios locales en las 12 comunidades autónomas, más el conocimiento que compartimos y del que, y del que nos beneficiamos en, en estos socios internacionales, ya que tenemos encuentros en ámbito europeo y ámbito internacional、uh, todos los años y compartimos el conocimiento y experiencia. El impacto social,、eh, ya que Muchos de los jóvenes con los que trabajamos son jóvenes、eh, en una situación vulnerable.、Eh, como tú bien mencionabas, Andalucía es uno de nuestros puntos de actividad, pero、sí. eh, eh, trabajamos en otras comunidades autónomas y, y en España hay mucho por hacer. Y, y, y no todos ellos terminarán creando su, su proyecto de autoempleo, pero hemos descubierto que las competencias emprendedoras mejoran notablemente su autoconfianza y su capacidad de, de empleabilidad. Y,、uh, por supuesto, también los números que somos capaces de alcanzar a través de un esfuerzo colectivo. Todo esto sumado es lo que nos ha permitido acercarnos y contar con la confianza de estas grandes compañías a las que solo podemos estar agradecidos. Claro, y sobre todo, ya cuando, cuando vemos proyectos de este tipo, se materializan, se tangibilizan cuando tenemos datos como el que acaba de dar Javier. Que estos datos no solo son en Andalucía, son también en otras comunidades. n o、eh, Entonces, claro,、eh, ahí es cuando se, se evidencia la, la importancia de, de proyectos como el vuestro y, sobre todo, se abre esa puerta a la esperanza, a la posibilidad de. materializar esos retos, esos sueños,、eh, a veces,、eh, te encuentras perdido porque no sabes hacia dónde tienes que dirigirte, ni cómo gestionarlo, ni cómo, cómo darle forma. Entonces, creo que, que vuestra labor es tan importante y tan necesaria que me parece un honor que estés aquí y sobre todo, Javier, que podamos difundirlo, ¿no? Todo, todo este proyecto,、eh, bueno, pues a través, a través de, e s t e programa.、Eh, sin embargo, Luis, hay más redes de entidades sociales especializadas en autoempleo joven en España. ¿Hay alguna otra, h a r r Cuéntanos. Bueno, yo tengo que, yo tengo que decir que, que, que la Fundación Youth Business Spain y la red y comunidad creada alrededor es en el ámbito privado y con este nivel de especialización, autoempleo, jóvenes, la única red que hay en, en España y que, y que por eso también、eh, tiene un origen importante. Sobre, eh, y una incidencia importante sobre el colectivo en e l que estamos trabajando. Pensad que este año nosotros hemos formado a más de 4.000 jóvenes que están con esa iniciativa emprendedora y hemos、eh, sido capaces de ayudarles a poner、eh, en marcha、eh, casi 500、eh, nuevos negocios, que han generado、eh, más de 700、eh, puestos de trabajo. Son números、eh, importantes. En una labor de la que queda mucho por hacer. Y por eso esta red lo que quiere hacer es eh, crecer, invitar、eh, a nuevos miembros a incorporarse, siempre dentro de la calidad y las características con las que estamos compartiendo. Y, y queda mucho y, y muy bueno por, por hacer、eh, en, en, este, en este ámbito del, de, del autoempleo joven.、Uh -huh. eh, yo te quería preguntar.、Mmm, Eh, haciendo un poco de cuantificación,、eh, ¿cuánto perciben los mentores por prestar sus servicios a jóvenes emprendedores durante un año? Pues esta es la parte que, de la que más me gusta hablar porque me da la oportunidad de agradecer a estos mentores esa, esa labor porque no perciben absolutamente nada. Es una red voluntaria de mentores. Y esto es algo que hay que decir muy, de una forma muy, muy, muy fuerte, muy evidente. Es que Justice International、eh, cuenta con más de 14.000 mentores,、eh, que son、eh, voluntarios en 47 países. Pero es que en España contamos casi con 1.000 mentores, que son empresarios profesionales. La inmensa mayor, mayoría de ellos están en, en, en activo, además, y que por lo tanto dedican、uh, durante un año、uh, su apoyo de forma desinteresada. hacia estos jóvenes que están en ese proceso de puesta en marcha de su proyecto. Por lo tanto,、eh, desde aquí quiero aprovechar para、eh, una vez más agradecer esa, esa labor desinteresada y voluntaria que, que todos estos mentores,、eh, quitando tiempo a, a, su, a su vida profesional y estoy seguro que también en algunos casos、uh, familiar, pues, dedican、uh, para transmitir a, a, a la sociedad su, su conocimiento. Uh -huh. Qué maravilla también ¿no? el, el ponerlo sobre la mesa y el, el comentar cómo esa profesionalidad de años de experiencia se comparte y, y sobre todo, bueno, pues, pues permite esos avances a aquellos que la reciben. Por poner en valor ¿no? esta labor, ¿cómo definirías la mentorización que realizan? Bueno, yo empezaría diciendo que, que es muy importante、eh, que se ponga en valor este trabajo que e está realizando porque. Estamos en una sociedad en la que quizá el, el, el, el senior, el talento senior,、eh, muchas veces queda un tanto apartado. ¿no? Uh, y yo creo que、eh, precisamente lo que conseguimos es que, que, que los senior、eh, y que los que tienen experiencia、uh, puedan transmitir ese apoyo y ese conocimiento a los más jóvenes. Por lo tanto, ese es un primer dato、eh, relevante. El segundo es que nosotros lo que tenemos no es una mentalización técnica.、Eh, tenemos técnicos en las entidades socias de Young Business Spend que, por supuesto, pueden asesorar en conocer un plan de empresa,、eh, datos económico-financieros, s planes de marketing, viabilidades, etc. Pero los mentores lo que hacen es, un, es transmitir una,、uh, una experiencia, es una, una, una mentalización experiencial en la que lo que sirven es de apoyo. Para, para los jóvenes emprendedores, en, en esa toma de decisiones importantes que tiene en relación con、eh, la gestión de, de lo que sería la empresa. Hemos descubierto que, que、eh, el día a día、eh, de, un, de, un, de, un, de un autónomo, de un pequeño empresario,、eh, rara vez tiene posibilidades de dedicarle tiempo a, a pensar en, en estrategia, en gestión de su negocio, de su empresa, en un poquito de futuro. Y eso es precisamente lo que logran con esta cita、eh, mensual a lo largo de un año que tienen con, con nuestros mentores. Y por lo tanto, es una mentorización que、eh, es experiencial, que es、eh, un consejero, un compañero、eh, para esos momentos en los que poder hablar con alguien, digamos, que no está en su entorno, que no está influenciado por, vamos a decir, un cariño que podría ser la familia o una presión que podría ser la empresa y que por lo tanto le permite.、Eh, Facilitar el proceso de, de consolidación de, de, de esa actividad empresarial.、Uh -huh. Y sobre todo ese seguimiento por la profesionalización de la persona que, que lo realiza. Es decir, esa objetividad en el criterio, porque es verdad que a veces pues, la familia cercana pues, tiene unos criterios quizás más subjetivos, pero sobre todo es por, por el valor de la, de la mentorización en cuanto a la profesionalización del que mentoriza, qué importante, ¿no? Javier. Sin duda. Sí, yo, yo te v r í a preguntar Luis、eh, si tenéis datos、eh, acerca del impacto de vuestro, de vuestro programa. Pues、eh, sí,、si、los tengo.、Eh, los datos que tengo son datos、eh, inicialmente nuestros, internos, ¿vale? Donde、eh, antes mencionaba un poco el tema de los jóvenes formados, más de 4.000, negocios eh, creados, eh, casi 500. Relaciones de mentoring que hemos conseguido en esto s son datos anuales. Estoy hablando de este último año, 2017.、Sí. Relaciones de mentoring casi 470, empleados creados más de 700, jóvenes mentorizados cerca de 500, nuevos mentores formados 400. Pero lo que hemos hecho es encargar un informe del impacto de forma externa. Y por lo tanto, en estos momentos, en el mes de mayo o junio, presentaremos unos datos eh, que eh, la consultora PricewaterhouseCoopers ha realizado de forma independiente y que nos permitirá conocer、eh, de una forma objetiva la labor que estamos realizando. Yo he de decir que yo ya he visto ese informe, no puedo contar los datos, los datos porque tengo el respeto también a. a A mis compañeros de trabajo y en ese planteamiento, pero sí puedo adelantar que,、ah, desde luego, serán los datos en los que、eh, el impacto que Utilities s p a n ha conseguido、ah, serán muy importantes, porque、eh, demostraremos que hay un aumento en la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, un incremento de las competencias de los emprendedores, unas、eh, capacidades incrementadas, un posicionamiento y evolución e incremento en la fortaleza de sus negocios. Que, que cuando podamos compartir los que yo estoy deseando hacerlo, a, a muchos de los, que, de los que participan en el proyecto les llenará llenar de orgullo. Pero desde luego los mentores, que además son voluntarios, pues eh, tendrán eh, algo que, que, que anotar en su currículum、eh, y, y algo que, que, que, que poder reconocer desde un punto de vista, desde un punto de vista social. Pues espero, Luis, que cuando tengas esos datos los compartas también con nosotros. Ya sabes que aquí tienes, aquí tienes tu casa. Me parece muy importante la información que estás dando porque hablamos de una de las consultoras más importantes del mundo y, sobre todo, porque se independiza esa información. A veces parece que cuando la s damos internamente desde las organizaciones, Pues, pues bueno, pueden, pueden estar pues e s g a d a s o ese cariño interno que tenemos, pero claro, cuando ese análisis se hace de forma independiente desde fuera, pues los datos son los que son y obviamente pues, pues son datos totalmente consolidados que ya adelantas, pues que son datos que, que son francamente positivos, con lo cual、eh, esto corrobora ¿no? la, la buena gestión que estáis haciendo y, y sobre todo la labor tan importante que, que acometéis. A mí me, me interesa mucho el programa Competencias LE. El programa Competencias, Lidera, Emprende, Desarrollate. Cuéntanos un poquito en qué consiste, Luis. Bien, pues este es un programa que, que hemos podido poner gracias a, a, a la sensibilidad de la Fundación Endesa y、uh -huh. que trabaja、eh, en esa fase en la que、eh, pocas veces、eh, hemos visto que, que, que pueda trabajarse en el desarrollo de, de, de las competencias emprendedoras de, de, de los jóvenes. Este, este programa es un programa completísimo en el que、eh, trabajamos basándonos en, en la metodología de, de McLellan, a p r o a d a por la Universidad de Harvard y apoyada por Naciones Unidas, en el que se trabajan diez competencias para los emprendedores. Lo que hacemos es,、eh, en un momento inicial, analizar cuál es,、eh, cuáles son las competencias en las que destacan. Los jóvenes que quieren poner en marcha y que están poniendo en marcha sus negocios, porque, claro, ser buen o e n todo es, es, es, es, es no complicado, sino es algo a lo que no pretendemos aspirar, pero sí conseguimos crear equipos complementarios. ¿Por qué? Porque si al final se juntan tres personas、eh, solo por, vamos a decir, amistad o afinidad、eh, personal, pero no tienen en cuenta que sus capacidades y, y, y competencias sean complementarias. Pues el equipo estará cojo y, por lo tanto, este es un punto de referencia muy importante. Son diez competencias que se basan en sus necesidades, necesidades personales de logro, de afiliación, de poder, donde, por mencionar algunas de ellas, hablamos de cumplimiento de compromisos, hablamos de la persistencia, hablamos de、eh, la fijación de metas o de、eh, lo importante que es la capacidad de persuasión y las redes de apoyo, y trabajamos intensamente con ellos para. Que ellos reconozcan en sí mismos esas competencias, esos hábitos, esos comportamientos y que、eh, puedan trabajar y mejorarlos. Y a la vez, como te decía antes, establecer esas、eh, sinergias entre la gente, los jóvenes que participan en estos, en estos talleres y que、eh, pueden encontrar en ellos también、eh, otras personas que complementen su, su actividad o su idea de negocio. Creemos mucho en emprender en, en equipo. Sobre todo son competencias, Luis, que más allá de las competencias teóricas que podéis aportar, son las competencias que en un entorno como el actual son determinantes. Porque la capacidad de flexibilidad, de saber distinguir lo que es relevante de lo que no lo es, de tener ese sentido crítico, reafirmado a partir de todas esas habilidades intrapersonales e interpersonales que vosotros desarrolláis, son las que sirven hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, me parece importantísimo, y yo creo que ese es también uno de los factores de, de vuestro éxito, en no centraros únicamente en competencias exclusivamente teóricas o técnicas, sino incorporar estas competencias de liderazgo, de desarrollo intrapersonal, que permiten el generar esas confianzas en uno mismo. Y tú lo comentas también, que a lo mejor no. Materializas aquella idea de negocio que tú quieres emprender, pero sin embargo desarrollas habilidades y competencias que te van a hacer mucho más competente en el, en el entorno actual. Entonces, creo que este programa Competencias LED es、eh, bueno, pues, pues realmente interesante y realmente importante por ese bagaje de habilidades que, que vosotros también desarrolláis en las personas que mentorizáis. Javier. Sí, sí.、Eh... Eh, por desgracia,、eh, los medios de comunicación quizás estén más centrados en, en lo que no tenemos. Y, y que no está mal, que no está mal, pero muchas veces eso va en detrimento de las cosas que tenemos. Y Your Business Spain es, es una de esas herramientas que. Aparte, aparte de generar o de potenciar esas nuevas competencias, está、sí. creando valor. O sea,、eh, en Andalucía se ha dicho durante muchísimo tiempo que no hay empresarios, que hay propietarios. Entonces,、sí. los, patrones, los patrones que deben guiar de liderazgo, de relaciones interpersonales, de cualificación profesional también, a los、eh, nuevos jefes, a los nuevos directivos, a los nuevos empresarios, pues.、Sí. Están muy alejados de lo que ha sido antaño. Y es lo que tenemos que entender: que herramientas como la vuestra, programas como el, como el vuestro, al generar nuevas competencias para afrontar este, estas, estas grandes oportunidades que nos, nos vienen dadas por, por, por, por la incorporación de las, nuevas, de las nuevas tecnologías al mercado de trabajo y a la empresa, no solo generan. Eh, nuevas competencias, sino que también generan valor. Son trabajos, son、mmm, con muchísimo más valor añadido al ser más cualificado s y que generan mucho más,、eh, mucho más eh, dividendo. La, la ganancia p o i t i v a Puede ser muchísimo mayor en todos los sentidos, no solo en el sentido económico, pero tenemos que irnos mentalizando que tenemos que ir cambiando la forma que tenemos de entender la realidad empresarial. O sea, es totalmente diferente lo que está, lo que está surgiendo. A mí me gustaría preguntarte, Luis, si una persona o una entidad está interesada en, en, en formar parte de vosotros, en estar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?、Sí. Contesto inmediatamente, y, pero antes aprovecho tu, tu, tu, tu,、sí. tu, tus palabras anteriores para reafirmar que, primero, estoy totalmente de acuerdo y, segundo, si os fijáis, todo lo que hemos hablado hasta este momento、eh, nuestros programas giran alrededor de las personas. Exacto. Eh, eh, porque ese es nuestro foco. Al、Exacto. final,、eh, el, lo que aporta verdadero valor a, a un proyecto、sí. y más un proyecto que están haciendo es el equipo. Y el equipo son las personas. Y los valores de la persona y, y, la, y la viabilidad. También social, que pueden aportar con sus proyectos al entorno, es algo que nos importa y algo que, que nos gusta s u b r a y a De hecho, os diré que muchas veces、uh, el, el, el proyecto con el que se pueden acercar a nosotros cambia, evoluciona. La idea、eh, es, es radicalmente diferente a la que fue inicial, pero lo que realmente、eh, no cambia y que, y, que, y que aporta ese valor、eh, son las personas que. Que lo soportan y que, y que son las que hemos detectado como, como personas con capacidades y, y competencias adecuadas para, para planteamiento de l a s temas. A tu pregunta, Javier, pues、eh, lo primero, si es una, una, una persona que está inquieta y quiere, y quiere、eh, acercarse al mundo del emprendimiento o que ya ha dado sus primeros pasos o que incluso ya tiene puesto su negocio en marcha, La invitación sería acercarse a los socios locales, porque son ellos los que realmente tienen ese trabajo a pie de campo. ¿vale? Eh, como decía, estamos en 12 comunidades autónomas.、Sí. La información、eh, sería un poco larga de, de plantearla ahora, pero la pueden encontrar en nuestra web, que es youthbusiness.es,、eh, y、eh, verán que son entidades、eh, sin ánimo de lucro que trabajamos ya, de forma con iniciativa privada y que.、Eh, Ponemos el foco, como decía, en estas personas y que asesoramos de forma gratuita a todos los jóvenes emprendedores que, o bien estén pensando en poner en marcha su negocio, o bien ya lo hayan puesto en marcha y se unan y puedan aprovecharse de nuestras herramientas de, de formación, de mentalización, de capacitación, de acceso a la financiación, de consolidación de negocios. Y por lo tanto,、eh, ahí el, la, la dirección sería a, hacia los socios locales.、Eh, Si es una entidad social, o sea, si es un socio local potencial, estamos en este momento siempre dispuestos a i n c o r p o r a r n o como socios.、Eh, la característica que deben de cumplir simplemente es el hecho de que, que sea una entidad、eh, social, una entidad sin ánimo de lucro y que、eh, sea de ámbito privado. Quiero decir que nosotros, aunque colaboramos con la administración pública, entendemos que debemos de mantenernos, digamos, Eh, un poco、ah, al margen de, de lo que es、eh, la actividad o el impacto dentro de la propia administración. Y por lo tanto,、ah, lo que hacemos es incorporar pues, iniciativas novedosas, gente que pueda aportar、eh, cosas diferentes a las que estamos realizando y, sobre todo, que trabajen con、eh, colectivos de jóvenes y, y en este caso, pues, que, que si tienen un componente en el que tienen un cierto riesgo. Uh, o que、eh, están desfavorecidos, pues、eh, tienen un plus dentro de nuestra, de, dentro de nuestra actividad. Y、eh, nosotros lo que hacemos es、eh, entrevistarlos, acercarnos a ellos, visitarlos,、eh, plantearles todas nuestras características y, y, y condiciones y, y abrirles la puerta a esa participación. Y, por supuesto, también、eh, buscamos socios eh, estratégicos eh, que nos permitan alcanzar nuevos objetivos. y, Y estamos en, en, en constante contacto con grandes、eh, y pequeñas compañías que、eh, quieran a, apoyarnos desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista económico, ¿vale? para a, poder poner en marcha y reforzar los proyectos que, que estamos llevando a cabo. Qué maravilla. Pues en cuanto terminemos el programa, Javier, subimos inmediatamente esta página web a nuestra publicación de, de la radio para que、sí. todos aquellos que nos están escuchando、pues、puedan ya ponerse en contacto con, con, con, con la Fundación.、Sí. Eh, Luis, hemos oído hablar también del taller Empretec que por primera vez en España Youth Business Spain realizó con el sello de Naciones Unidas. ¿Dónde lo realizasteis y cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Pues mira, la realización、uh, fue en、eh, Zaragoza, en, en, en Aragón, porque,、eh, como ya te comenté antes, está vinculado al, al programa de competencias.、Eh, uh -huh. Por lo tanto,、uh, eh, gracias a la Fundación Endesa, pudimos traer por primera vez esta experiencia、uh, de este programa、uh, a España. Es un programa、uh, que, que ya tiene una, una trayectoria importante a nivel internacional. Creo que nunca se había realizado en, en, en España y que, y que decidimos, en colaboración con, con Naciones Unidas, poner en marcha. La verdad es que fue una experiencia brutal porque tuvimos a 25 jóvenes de, procedentes de, de todos los puntos de España、eh, conviviendo intensamente durante seis días. No digo 24 horas, pero yo pero diría casi, que, fueron casi. que fueron 20, <ríe>、sí. en, en las que estuvieron、eh, combinando. Eh, formación con experiencia, con capacitación, con puesta en marcha de actividad, donde、eh, lo que hicieron fue vivir intensamente,、eh, planteando objetivos reales,、eh, objetivos、uh -huh. reales de facturación, objetivos reales de salir al mercado, objetivos reales de conseguir、eh, socios, patrocinios, etc. é t e r a Y durante esa semana、eh, trabajaron con unos facilitadores, tanto de, de Naciones Unidas como, como de Youth Business Spain,、um, uh -huh. De la aceleración de sus, de sus modelos de negocio. Y la verdad es que ha tenido unos resultados fantásticos, ha tenido un impacto mediático muy importante, y aunque la verdad es que es un, un taller que, que cuesta ponerlo en marcha, cuesta por estructura, por metodología, por economía,、eh, nuestra intención es repetir esa experiencia. No puedo adelantar en este momento cuándo ni dónde. Pero sí、uh -huh. que permanezcan atentos porque la verdad es que es una experiencia en la que merece la pena y que la única condición que ponemos es que, bueno,、pues、que cumplan ese baremo de 18 o 35 años y que、uh -huh. tengan su proyecto empresarial, si no en marcha, a punto de ponerse en marcha. Estoy segura de que muchos de nuestros jóvenes que nos escuchan de esa franja de edad, entre 18 y 35, Pues, pues están sintiendo ¿no? esas variables motivacionales de, de, de materializar esos sueños que puedan, que puedan tener. Javier. Sí,、eh, si, si una persona tiene ya claro su proyecto em, empresarial, ¿cómo? Y no se acaba de decidir por diferentes cuestiones, ¿cómo, cómo le podríamos animar, Luis? Bien, eh, eh, aquí nosotros somos tremendamente cuidadosos, porque、eh, el planteamiento de animar. Eh, muchas veces está, está relacionado、eh, y, y deriva en, en empujar. ¿no? Y eso es、eh, lo que no queremos hacer. Nosotros lo que queremos es、eh, acompañar, más que animar, acompañar en el proceso de la toma de decisión、eh, de que una persona ponga en marcha su actividad, consolide su actividad,、eh, de una forma、eh, lo más profesional posible, lo más completa posible, lo mejor asesorada posible para reducir sus riesgos al máximo posible. Pero nosotros nunca tomaremos por l a decisión y nunca la empujaremos a que ponga en marcha su negocio. Sabéis que hay una, vamos a decir, oleada de, de, de ánimo emprendedor, que está muy bien, que es bueno, porque lo necesitamos. Los números de, de, de, de emprendimiento y、sí. de desempleo d e este、mm. país están por debajo de la media europea, pero、uh, lo que no podemos es、uh, eh, que emprender sea un salto al vacío, ¿no? que sea, oye, Está estupenda y las ayudas para la puesta en marcha.、Uh, ahora mismo la cuota de autónomos、eh, tiene una bonificación、eh, muy importante. Vale, pero lo que tenemos que buscar es que el negocio sea viable por sí mismo, que, que sea por lo menos eh, sostenible, eh, incluyendo el sueldo de los propios promotores desde, desde un momento muy temprano. Y nosotros nos preocupamos de que, de que esto sea así. Por eso nuestra metodología es una metodología aprobada. Eh, insisto que ese informe de impacto que, que, que vais a ver、eh, demostrará que, que, que es bueno trabajar de esta forma、uh, prudente, pero profesional, y que, y que、eh, desde luego el, es posible poner en marcha、eh, negocios por parte de jóvenes、eh, de, un, de una forma sostenible y viable,、uh, pero también de una, desde una forma profesional, consensuada y con,、uh, digamos,、eh, Microfracasos, y me explico.、Um, si desde el principio la persona decide、eh, por sí misma poner en, poner en marcha una actividad y pone、eh, en esa actividad todos los recursos que tiene antes de、eh, conocer realmente cuál es el mercado, tenemos un problema. Y por lo tanto, lo que nos animamos es hacer pequeñas pruebas, acercarse muy rápido al mercado, a utilizar. Eh, eh, eh, eh, En el fondo, la metodología l e a n de probar, equivocarse,、eh, pivotar y ser capaz de, de, de, de entender qué es lo que el mercado demanda y no tanto lo que yo pienso que el mercado demanda, sino la realidad del mercado y gracias a eso、pues、conseguir que, que, que los proyectos de autoempleo que, que ayudamos a, a, a lanzar tengan a, muchas más posibilidades de, de servir. e Pero me parece muy interesante esto que comentas de la prueba error, porque a veces parece que ese error no tiene cabida en la sociedad en la que vivimos.、Eh, entonces es muy importante el, el ubicarlo dentro de un proceso de normalidad. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, aquellos que emprenden y que después pues, no lo llevan a cabo,、eh, pero después continúan y tienen nuevas iniciativas para, para, para avanzar, pues está muy bien visto. ¿no? Eh, el hecho de que es una persona pues, que efectivamente ha tenido un reto, que no ha salido, pero que sigue teniendo esa inquietud de seguir avanzando.、Eh, entonces, yo creo que el integrarlo desde la normalidad, como lo acabas de comentar, prueba error, prueba error, creo que es también muy importante, ¿no? porque yo, por lo menos, como profesora en la universidad, a veces percibo. Que, que mis alumnos pues, pues, no se animan precisamente porque no, no tienen a nivel mental、eh, la posibilidad de que pueda haber un error ¿no? en, en, en acometer ese, ese proyecto.、Eh, entonces, creo que hay que normalizar determinadas, determinadas cuestiones como esta. Eh, para eh, abrir esa posibilidad a que, a que todo se pueda materializar. La verdad, Luis, es que ha sido un verdadero placer tenerte. Me parece importantísimo el programa de hoy, lo que hemos difundido.、Eh, me parece un verdadero honor compartir con, contigo. Aquí ya sabes que tienes tu casa y, y por eso te dejo ¿no? que, que, que cierres tú todo lo que es、eh, este proyecto de la Fundación y que le comentes a nuestros oyentes pues, lo que consideres oportuno o quizás cosas que no hayamos podido comentar en esta, en esta serie de preguntas que te hemos formulado. Adelante. Eh, eh, pues, Mar, un placer como siempre. Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad. Javier, gracias también gracias por estar ahí y acompañarnos en este proceso. A todo el equipo. Y,、uh, por supuesto, que, que, que estoy encantado de, de poder difundir un proyecto,、eh, no solo en el que creo, sino que, que, que forma parte de, de, de una experiencia vital、eh, absolutamente enriquecedora también en el ámbito profesional. Que、eh, nuestros proyectos están en marcha. que Tenemos,、eh, como decía,、eh, pues、una serie de, de entidades eh, eh, locales que, que en este momento pues,、eh, tienen presencia en Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Canarias, Castilla-León, Comunidad Valenciana. Y que podéis encontrarlo en nuestra web, jesivires.es, y que、eh, estamos a vuestra disposición. Para cualquier cosa que, que, que necesitéis.、Eh, gracias a todos, un placer estar aquí y hasta la próxima ocasión. Fenomenal, sobre todo, sobre todo Luis, que te p l a z a m o s cuando ya tengas esos datos materializados. A que, a que lo compartas con todos nuestros o y e n t e s y, bueno, pues siempre que, que quieras compartir alguna iniciativa, pues aquí tienes tu casa, porque creo de verdad firmemente que programas como este son importantes,、eh, sobre todo por ese abanico, ¿no? De jóvenes que van a ser nuestros futuros líderes y que sepan que tienen herramientas que les permiten esa profesionalidad con una coherencia holística e integral, donde no solo se trabajan habilidades teóricas. O técnicas, sino también habilidades intrapersonales e interpersonales para darle la mejor forma a ese proyecto, a ese sueño que quieran, que quieran materializar. Por lo tanto, me parece de verdad que, que un honor, lo reitero y, y un verdadero placer, Luis. Y, y, y teniéndote también aquí, si me lo permite, Javier,、eh, me gustaría también e s p l a z a r a todos nuestros oyentes, sí, a los que e s t é i s en Barcelona, porque estaré el lunes. Firmando el libro Somos el Universo, que escuchando además a Luis, es un libro que también engloba las competencias l e porque es un libro que invita al liderazgo, al, em al emprendimiento y al desarrollo, pero en este caso no profesional, sino personal. Pero hemos visto en este programa que realmente los dos los dos ámbitos van de la mano. Por lo tanto, p、pues、u en s e esta en mi casa, invitaros a, a todos aquellos que e s t é i s en Barcelona, que estaré allí. Eh, como bien dice Luis con su fundación, los sueños se pueden realizar. Para mí es un verdadero sueño estar compartiendo. Por ejemplo, estaba nuestro, nuestro querido José Luis Corbeiro, que también lo hemos tenido en el programa con su muerte de la muerte. Estaba también mi admirado Alex Rovira firmando libros con su, con su libro Alegría. Por lo tanto, Javier, Luis, Loli, me p a r e c e un sueño. Espectacular el, el poder estar allí con, con Somos el Universo. Estáis, por supuesto, todos invitados, querido Javier. Muchas gracias, muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Mar. Y muchas gracias, enhorabuena por tu i e v i t a c i ó n desde luego. Pues, pues, pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, compañeros? Sí, yo te quería preguntar una cosita que tengo con tu libro. La, la,、sí. la portada es de es una fotografía.、Uh -huh. eh, ¿Quién te la ha hecho? ¿Cómo, cómo sucede、bueno, pues、la, la idea la, de la portada? La, Cuéntanos. La f o o g r a f í a La portada la, la ha hecho una fotógrafa espectacular que Luis conoce. Es、eh, una amiga, Mónica Nogueiras Pérez, y, y la verdad es que es una artista increíble. Lo que pasa es que ella es bueno,、pues、muy, muy sencilla, muy humilde y no, no comenta toda su trayectoria, pero es una, una fotógrafa de reconocido prestigio. Ella ha trabajado con n a t i o n a l g e o g r a p h i c ha publicado los principales periódicos de este país. Yo recuerdo una anécdota. Ella es íntima amiga mía, es la madrina de mi hijo, de mi hijo Rodrigo. Eh, aprovecho para decir que tiene una casa rural en, en Ortigueira, en c a u s a d o i r o maravillosa para todos aquellos que quieran también pues, ir a pasar unos días. Se llama El Castaño Dormilón.、Uh -huh. Y fijaros qué sencilla es que yo, un día volando en un avión de Iberia, cojo e lo, los l i b r l o books、eh, que preparan pues, las aerolíneas, n o para,、sí. para que pasemos el vuelo lo mejor posible. Y de repente me encuentro portada una fotografía de Mónica, es una fotografía que ella hizo al tricicle. Y, y bueno, esto refleja lo, lo, sencilla, lo sencilla que es. Y me encanta que me p r e g u n t e s sobre todo porque es la, la presentación del libro, esa, esa fotografía maravillosa、sí. de mi querida Mónica Nogueiras acompañándome desde, desde, desde su generosidad ilimitada, como es e l l Muchísimas gracias, Javier, también por la, por la mención a Mónica, que Luis conoce, otra paisana nuestra de la a tierra, t de e r n u s tierra. Darío Coruña, o sea que, que, que maravilloso también el que me acompañe a estar allí con esa fotografía,、Perfecto. querido Javier. Muy bien, pues、eh, bueno, también el libro, eh, eh, comentarles que Somos el Universo, está, tiene un prólogo del, del, del Padre Ángel que hace, que hace honor a su nombre. Y, sí, es verdad, y, unas, es y unas notas de ese Bersellers internacional, como es Alex、eh, eh, Rubira, que tanto como el Padre Ángel también a n t u v i e r o n por aquí, por Radio m a i r e n a Sí, h a los que también los tuvimos en casa,、sí. por eso yo, sobre todo, comentarle a nuestros oyentes que, que es una cuestión de, de reubicación. Es decir, yo creo que es muy importante salir de los patrones limitantes de la mente. A veces nos planteamos retos, pero nosotros mismos nos agoteamos. Eh, creemos que no somos capaces de lograrlos, o bueno, pues、eh, traemos a colación determinadas limitaciones, ¿no? Y sobre todo ese proceso de domesticación. Al que hemos estado en ocasiones sometidos, y cuando nos reubicamos en aquello que realmente queremos lograr y nos enfocamos en, en ello, sacando esas limitaciones de la mente. Es decir, si nuestra mente nos dice no puedes más, no puedes escribir un libro y no va a ser、eh, prologado por el Padre Ángel sí, o, sí. O, sí. O, o recomendado por l a d e Rovira, yo creo que es muy importante preguntarnos: ¿y si lo intento, qué ocurre? Y de repente cambia todo ese paradigma de limitaciones y se abren las posibilidades. Infinitas que están al alcance de nuestras manos. Por lo tanto, yo a todos los que nos e s c u c h e n adelante con vuestros sueños. Somos los protagonistas de nuestras vidas. Tenemos una única vida. Aprovechémosla. Y, y vayamos por lo menos en ese proceso de intentarlo. Y si no lo conseguimos, ya lo hemos visto: prueba, error, prueba, error, no pasa nada.、Sí. Pero la peor gestión es la que no se hace, porque lo que no fue nunca será, y lo que pudo haber sido nunca será tampoco. Por、sí. lo tanto, adelante con todos esos retos que tengamos.、Eh, yo pienso que hay dos clases de personas en este mundo, como decía un célebre autor: aquellas que ven cómo es el mundo y se preguntan por qué. Y aquellas que se preguntan cómo podría ser el mundo y se preguntan por qué no. Nosotros todos creo que estamos en la, la segunda forma de percepción del mundo, pienso sí, yo, ¿no?、Sí. Sobre todo eso, que lo que a c a b a s d e decir, podemos ser observadores de la realidad, sí, por sí, lo sí. tanto, en ese proceso de observación, la realidad la configuran otros, o podemos ser protagonistas de nuestras propias realidades. Y esto es una cuestión actitudinal, cada uno elige. Yo respeto todas las posturas, pero en todo caso sí decido cualquiera que sea la mía. Pues muchísimas gracias, de verdad, sobre todo por este espacio. Y gracias también, Luis, por haberme permitido pues, este, esta parte de que esté tu programa、eh, hablando de, de tu fundación maravillosa, que, que creo que es tan importante difundir esta, este mensaje de lo que hacéis. Que bueno, me parece un honor haber compartido también este pequeño espacio del programa、eh, en el libro, que al final hablamos los dos de competencias también. Claro que Gracias.、Sí. Claro que sí. gracias muchas gracias,、compañero. Luis. Muchas gracias. Adiós. Pues nos vamos, nos marchamos. Pero regresamos la...、sí. r el g r e e s s a m o próximo viernes. Exactamente, amenazamos con volver. Exacto, es、pues、maravilloso. Feliz semana, feliz fin de semana, q u e r i d o s oyentes, compañeros. Un, Un placer,、abrazo. como siempre. Gracias, Gracias. Abrazo, buenos, buenos días. días. Un s a r e i t o de dolores o el agüita llena de amor. Porque son. 107.3FM